Nos vamos al contacto con Rafa, con la zona de Gaza, que se ha convertido en el último refugio para los palestinos de la zona. Concretamente estamos en comunicación con el doctor Refat Alatamna, él nos dirá si está bien dicho el nombre, que es boliviano y palestino. Buen día, doctor. Vamos a, a tratar de que la comunicación sea lo mejor posible, que ahí se escucha bastante feita todavía, pero entendemos las condiciones y queríamos preguntarle por qué es que está usted allí y cuál es la situación que están viviendo. Bueno, yo soy el doctor de Paz la estoy en la casa de Gaza, soy el desplazado, la sociedad que vivía en el servicio de Gaza. Eh, bueno, como muchos saben eh, que Israel empezó una guerra tremendamente fea contra los italianos desde el centro de diciembre, que se compartiendo todos, todos los lugares que hemos venido estafando hacia el sur y el sur, aquí el, sur, el sur, en el norte en el centro de Gaza y bueno eh, hemos recogido aquí en Rafa, cerca de la frontera con un punto más de un millón y medio y estamos actualmente perdón eh, Refar, eh, se escucha muy como muy entreverado a ver si podemos sabemos que las condiciones no son las mejores pero para tratar de que se, ahora se, se entiende, escucha mejor ahí se mejor. escucha mucho mejor sí mucho mejor está bien perfecto repítanos por favor eh, lo que había dicho recién bueno eh, primeramente les saludo a todos yo soy el doctor eh, Refat Alatamna soy de nacionalidad palestina boliviana me encuentro ahora en eh, en Gaza Justamente la ciudad de Rafa, en el sur de la Franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. Bueno, luego que fuimos escapando del centro de Gaza, luego de ser bombardeada toda la zona donde estábamos, todo ha sido destruido. Salimos escapando con la ropa puesta. Hace más de cuatro meses que estamos desplazados, refugiados aquí en muy peores condiciones en la ciudad de Rafa. Claro. Aquí hay un millón y medio, millón y medio de personas que han sido escapando eh, y llegaron hasta aquí, hasta la ciudad de Rafa. Y está todo congestionado aquí con, con tremendos problemas, no hay electricidad, no hay sistema sanitario, no hay casi agua, eh, todo está sumamente caro, no sueldo. Eh, bueno, estamos hablando de una crisis total y un caos total en la ciudad de Rafa. Claro, claro. Eh, cuando dice estamos, es una familia, ¿cómo está compuesta la familia? Sí, eh, es que todos hemos eh, escapado. Eh, fue yo, yo con mi mujer, con cinco hijos, esa es mi familia pequeña. ¿Sí? Aparte, eh, mis padres, con mis hermanos, eh, mis hermanas, sus esposos, todos han escapado aquí, pero no estamos todos juntos, estamos separados, cada uno arregló dónde quedarse porque aquí la ciudad de Rafah es una ciudad chiquitita eh, Sus habitantes son 200.000 personas y, y llegaron eh, más, un, más de un millón y medio de personas entonces no hay dónde alquilar no hay, la gente está, en, eh, bueno, casi el 90% en carpas están viviendo en las avenidas, en, en las canchas, en los colegios en, en, en cualquier parte que haya espacio, la gente se estableció ahí con sus carpas y algunos han tenido sus parientes, sus amigos, que eh, quedaron en, en, en sus casas como en mi caso, yo me quedé con mi hermano, con mi hijo Miriano, Amir me quedé donde un pariente, aquí, y mi esposa, y cuatro hijos se quedaron en otro lado, donde unos parientes lejanos de ellos Claro Por lo que sabemos, eh, esto le ha pasado a, a todos los habitantes de Gaza que han ido siendo desplazados hacia ese lugar donde están en este momento. Sí, bueno, ahora uh, la franja de Gaza está dividida en tres partes, norte y centro y sur. Sí. Ahora, en, en la parte del norte, del norte han sido desplazadas uh, casi el 60, el 70% han sido des desplazados. Hmm. En el centro eh, igual ha sido más o menos el, el, el 80% han sido desplazados y todos ellos del centro y del norte eh, solamente quedó, según Israel dice que es la única zona donde podemos desplazarnos que es Rafah, una ciudad de Chica que está en la frontera con Egipto, que ahora están amenazando. Eh, por invasión de esta zona que dicen que es la el último lugar donde no han invadido, están amenazando de, de, de su invasión. Y no nosotros estamos todos preocupados aquí porque no hay dónde irse, solamente nos queda la playa donde podemos ir nadando no sé. No, no, no, no hay. Está todo el mundo preocupado aquí porque es la segunda vez que nos desplazamos. Y eh, como le dije, 80-90% de las personas están en carpas. Reifat, buen día, eh, buenas tardes para vos eh, Tú sos médico y estás sí. trabajando en el hospital de, de Rafa Sí, sí, estoy, soy un médico especializado en anestesia y terapia intensiva uh -huh. Hago mi trabajo en el hospital europeo Que cae en, en, entre la ciudad de Jañones y la ciudad de Rafa Así sigo trabajando, sí uh -huh. Y justamente estoy volviendo del trabajo ahora Bien, ¿y qué tipo de casos estás atendiendo ahora en medio de esta situación? ¿Qué, qué cosas te, ¿Con qué cuadros te estás encontrando? Bueno, justamente hoy día estoy trabajando con un, un grupo de, de médicos de cirugía plástica que han venido, eh, uno de Indonesia y otro de, de Jordania, que han venido a colaborar con nosotros. Y hemos eh, estado en siete cirugías desde la mañana, Haciendo, haciendo reparación de niños heridos, quemados, eh, bueno, son todos eh, atacados por bombas, eh, la mayoría son, o sea, amputados o, o gravemente heridos, quemaduras muy feas, donde, bueno, donde no hay skin, donde... Bueno, son para, para los médicos mismos, mm. para los médicos mismos que están eh, trabajando con nosotros de afuera, eh, cuentan que nunca jamás han visto cosas parecidas. Claro. Son bombas eh, tremendamente feas, que, que dejan muchas secuelas, especialmente los niños. Claro. ¿Esos médicos que Israel les permite ingresar? Sí, normalmente eh, ellos ingresan por la frontera con Egipto, mm. también con la aceptación, digamos. Israel eh, sí pone. pone eh, sus reglas para quien, quien no entre, quien no sale, quien entra o quien sale, perdón. Sí. Y bueno, son muy pocos los que logran, logran entrar, porque hay muchos que están en la frontera, en, están en Egipto, eh, tratando de ingresar y no logran. Claro. Unos esperan y presionan para pasar, y otros se cansaron de esperar y, y, y se han dado de vuelta. ¿no? Claro. Pero muy pocos han logrado entrar. También nos contaban algunos parlamentarios europeos que estuvieron del lado egipcio que hay muchos camiones y mucha, mucho volumen de ayuda humanitaria que no puede ingresar, que Israel no permite ingresar, solo ingresa una parte muy pequeña. Sí, la verdad ponen muchos obstáculos. La idea, la idea de Israel es hacer, hacer a los palestinos en Gaza la vida imposible. Eh, ya yeah, La guerra, la guerra eh, ha sido, no, normalmente no es una guerra, es un genocidio eh, Y el peor genocidio que ha pasado en toda la vida No, no, no hemos visto cosas parecidas, ellos atacaron todo Mienten cuando dicen que están, están atacando objetivos de Hamas o de otros Simplemente han atacado todo lo que es el día Atacan a la policía, atacan a centros sanitarios, atacan el agua, atacan al, a la agricultura acabaron estamos como 300 años atrás no no hay dónde plantar ahora no hay cómo conseguir agua no hay cómo eh, todo todas las empresas de electricidad han sido destruidas entonces eh, han destruido todo para que la gente no tenga nada como como vivir sí. y, y ahora están también presionando presionando a la gente eh, metiendo poca ayuda eh, Bueno, como el gas, el gas no está entrando, la gente no consigue una garrafa de gas. La linar garrafa de gas de 12 kilos era, era, costaba 7 dólares, ahora cuesta como 150, 200 dólares, si la consigues. La gente está usando la madera, eh, la madera que está botada en la calle, ahora la gente cortan los árboles, cortan todo lo que hay, se trata de madera para venderlo, se vende por kilo, para que la gente pueda cocinar, hacer sus comidas. Y, y bueno, el carbón lo usábamos antes, ahora es sumamente caro. Un kilo, un kilo de carbón, como para hacer un asado ahí, sí. costaba como tres do eh, un dólar, ahora cuesta 20 dólares un kilo de carbón. Entonces, eh, es, es, es, es, es terrible. No, sí. no, no, hay, no hay vida casi aquí. Israel está, sigue presionando con ese tema, no dejando las cami los camiones eh, que entren fácilmente haciendo obstáculos, dice que está regresando los camiones, un camión por camión, deberían entrar 500 camiones, apenas entran 100, 200 y con muchas dificultades. Y me imagino en un lugar eh, como el hospital donde estás trabajando, eh, donde muchas de las víctimas son niños, aunque hay gente de todas las edades, pero muchos son niños, ¿ustedes tienen carencias sí. para poder atender los problemas que se les presentan al, a los pacientes? Normalmente todo se ha congestionado, porque Israel pone obstáculos para, también para ingresar al material médico. También los médicos han sido afectados. Ayer justamente murió un médico amigo mío, lo atacaron en su casa, murió con su hermano, con su sobrino. Eh, hay muchas víctimas en el sistema de salud, hay muchos compañeros míos que han sido víctimas, y enfermeros, enfermeras han sido víctimas, atacan todo lo que es. Lo que, lo, que, lo que, como te digo, escritores atacan a abogados, atacan a médicos Atacan, atacan a cualquiera que diga una palabra en favor de Palestina No quieren, no quieren que nadie apoye ni diga nada sí. Entonces, eh, el hospital también está, ha vuelto como lugar de refugio Hay 20.000 personas que han escapado al hospital europeo Donde están las carpas afuera del hospital Están en los pasillos en los pasillos eh, donde, donde, donde pasamos, donde, donde, la gente, donde tenemos que ir a la, a la emergencia, tenemos que cursar a la terapia intensiva, ir al crófano, todo hay carpas dentro del hospital. Y, está, y, y bueno, ha sido un caos en el hospital porque también eh, han, han sido destruidos muchos hospitales y ese un, uno de los hospitales más grandes. Está, entonces está muy congestionado por tantos pacientes, el paciente se duerme en los pasillos A veces también duermen en las carpas afuera, no hay espacio. Hay mucho, un montón de casos que tenemos que trabajar. Eh, priorizamos los casos más importantes. Eh, postergamos, cada día postergamos unos casos porque no hay, no hay cómo eh, atender a, tanta, a tantos heridos. Estamos hablando desde el comienzo de la guerra, más de 40 y 43 mil muertos y más de 100 mil heridos. Y peor con, con dos hospitales, como el hospital del Chifa y el hospital de Nasser, que han sido destruidos. Son los dos hospitales más grandes en Gaza. Han sido totalmente destruidos. Así que imagínense el único hospital que se quede. Y, y bueno, hay muchos uh, también funcionarios o, o médicos o enfermeros que no pueden llegar al trabajo porque están desplazados en otros lados, donde no pueden cruzar y llegar a su trabajo. Entonces es, es un caos también en el hospital. Entonces tratamos de, de, de acomodarlo como podamos. Eh, Rifat, esas, esos heridos que están atendiendo, que tratando de atender, son producto de ataques que está eh, haciendo Israel ahí en Rafa mismo, en, ya, hay, ya está atacando Israel ahí. ¿Hay eh, presencia de la resistencia palestina en esa zona? Eh, bueno, eh, supuestamente eh, ellos, como están amenazando a, a invasión de Rafa, empezaron a atacar a Rafa. Bueno, desde el comienzo de la guerra había ataques sí. en Rafa, pero había ataques aislados. Uh -huh. Atacan un auto, atacan una, una casa. Ahora, digamos, anoche, en ese, anoche había eh, como siete ataques eh, en la noche en eh, Rafa. Y había más de 20 muertos, solamente en Rafa, y más de 45 heridos. Y uno de ellos, que es mi compañero médico, que fue fallecido o atacado ayer, está en está Rafa, justamente a tres cuadras donde yo vivo, ha sido atacado el lugar donde está refugiado. Uh -huh. Así que Rafa está también atacado todas las noches. Claro. ¿Y hay presencia, te preguntaba, de la, de la resistencia armada palestina en esa zona? Bueno, no hay resistencia. No, nosotros andamos en la calle, vamos al trabajo, no vemos nada, pero eh, lo que está atacado supuestamente están atacando casas, autos, objetos que dicen ellos que son de, de, de resistencia, pero nosotros no vemos resistencia porque para Israel resistencia, un tanque de agua es resistencia, sí. un cordero lo matan es resistencia. Sí. Eh, no, no, hay, hay videos que he visto hasta los corderos los lo, lo disparan. Los francotiradores disparan a corderos, a burros, disparan a, a todo, disparan a los tanques de agua, disparan a todo lo que es bueno. Sí. Eh, esas mentiras son, son sí. la, la resistencia. Ya está en los túneles, están, están, están escapando de, de bueno en sus túneles. Como saben, están debajo sí. de la tierra. Eh, sí. A veces, de, de unos 100 objetivos que ellos llaman objetivos, tal vez el 1% es objetivo de la resistencia, pero claro. el 99% son civiles. Y como han visto, como, como ven, 34.000 personas, el 80% son niños menores de 12 años, no son resistencia. Claro. Refat, y la, la frontera allí, la frontera es con Egipto. Eh, por lo que escuchábamos, eh, hay gente allí eh, lucrando con la necesidad de salir de la zona, de cruzar hacia Egipto. Perdón, perdón, diga. Sí, en la zona, hay, hay gente, imaginamos en Refa, que quiere salir, que quiere irse hacia Egipto. Sí, sí. Yo, uno de ellos que trato de, bueno... ...como he perdido mi casa... ...mi auto... Ya, ya ...fui escap escapando... Sí. ...con la propuesta con mis hijos... Vinimos aquí, ...vinimos aquí escapando... ...después de perder todo lo que hemos tenido durante todos esos años... Sí. ...y la mayoría eh, son de la misma... ...del mismo estado, han perdido todo... ...justamente ahora me encuentro con un amigo... ...hace una hora en el trabajo... ...me, me muestra la foto de su casa de dos pisos... ...que ha sido destruida hace dos días... ...claro... Bueno, ...muchas personas quieren salir... ¿Y ...muchas cómo es... personas quieren salir se puede salir sí, como no salida tema, no ahora es el tema yo yo como boliviano yo como boliviano hablé con la embajada de bolivia eh, por cinco meses para evacuarme para salvarme con mis hijos eh, y llegar hasta Hila para luego ir a, hasta Bolivia eh, y no consiguen sacarnos porque por dos problemas el primero que Bolivia ha cortado la relación diplomática con Israel y segundo Israel no permite pasar casi a nadie, eh, lo único que pueden pasar son, son eh, heridos eh, eh, extranjeros, eh, eh, médicos eh, de, de, de organizaciones eh, que, que entran con dificultad. Ahora la gente que consigue salir, la gran parte, eh, eh, salen pagando. Hay una mafia egipcia a través de su oficina en Egipto que están cobrando por persona. Es como tráfico de personas. claro entonces entonces eh, quien paga se salva quien no paga se queda aquí no sé hasta que lo permiten sí. de aquí un año dos años salir sí. entonces eh, están pues... pagando por están pagando por un niño por un niño de do, menor de, 10, de 16 años cobran tres mil dólares por un adulto como yo como mi esposa cobran por persona seis mil dólares y por eso estoy estoy haciendo una campaña de recaudar, de recaudar fondos, como muchos están haciendo eso o lo están haciendo de otra forma para recaudar dinero, para pagar y para salir. Por momento han, han logrado salir, han logrado salir, digamos, eh, algunos, algunas personas, muy pocos. Las personas que conozco que han salido, me comuniqué con ellos, están en Egipto, eh, y me dicen cómo pagaron el dinero, a quién le pagaron y cómo es el, el tema. Así que eh, si mi tanto? única salida como... El, Llegando a sí, como, Egipto, ¿se pueden mover libremente como para, en el caso de ustedes, irse hacia Bolivia? Sí, sí, se puede moverse... Cada uno busca ya dónde quedarse, porque según el, el, el encargado de la embajada me dice que me, me permiten quedar 72 horas, de ahí el gobierno, el, la embajada de Bolivia tiene que hacerse cargo para llevarnos hasta Bolivia, en mi caso. Claro. Hay otros que, bueno, se quedan ilegalmente en Egipto pagando multas, eh, hay otros que van a otros países, a Europa, no sé, a, a, tal vez a través de unos clientes, amigos de ellos que van a otros uh, países. Claro, Entonces claro. Eh, son, depende de cada uno. Bueno, eh, ¿nos pasás después los datos de la campaña eh, que estás haciendo para poderlo compartir? Y eso le pido con, bueno, con, de todo de todo corazón, le pido que, que me apoyen. Primero eh, está, está, está mi Instagram donde están los videos donde muestro todas las cosas, mis entrevistas. La, ...la vida cotidiana, mi vida en el hospital... ...muestra muchas imágenes, muchos videos... ...que le eh, sirven de buen material para, para ayudarme a publicar mi otro link... ...que es el de GoFundMe, que es una plataforma para recaudar fondos... Eh, ...le mando los enlaces de, sí. de, de GoFundMe, de Instagram... Y, ...y bueno, le pido de corazón que, que haga por lo menos diariamente... ...un espacio en su página para, para ayudarme en ese, en ese tema... ...y gracias a muchos amigos... Que están en España. Hay un grupo en España, un grupo en Bolivia que me están ayudando en el sistema, en el sistema legal a través del Ministerio de Exteriores para agilizar mi, mi salida. que claro. bueno, ya hace cinco meses que. Y otros están ayudándome en, en poner mis videos y publicar mi, mis enlaces para llegar a más gente. Ya hemos avanzado algo. Eh, le puedo decir, eh, un tercio del dinero de que necesito ya está recaudado, Ajá. pero falta dos tercios. Y estamos trabajando casi. Eh, casi 24 horas al día hablando con mucha gente llegando a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia a Cuba, hay mucha gente que están ayudando pero bueno, cuesta, cuesta lograrlo por eso les pido que sean una parte y que, bueno, que colaboren conmigo para llegar a más gente Muy porque bien. lo único que me queda son mis hijos tengo cinco hijos, eh, quiero sacarles y quiero llegar a Bolivia Sí, claro. bueno, nosotros vamos a difundir eso y por supuesto quedamos a las órdenes eh, trataremos de estar en contacto en estos días nuevamente para conocer lo, lo que esté sucediendo y por ahora el agradecimiento por esta salida al aire no es suerte lo que deseamos pero va nuestra solidaridad para tu familia y para todos allí Muchísimas gracias, gracias sí. Un, Una última cosa Rifat, ¿qué piensas que va a hacer Israel? ¿Qué se habla ahí? ¿Vos crees que se va a concretar esa invasión y que quiere expulsar a los palestinos de, de Rafa para, eh, no sé, tomar el control de esa zona y colocar más colonos, ¿qué te parece que es lo que está buscando Israel? Bueno, en, en los planes de Israel, ese gobierno es muy extremista, eh, lamentablemente eh, el peor gobierno que jamás hemos visto, todos, cada ministro eh, tiene su, su forma de acabar con los palestinos, lo habla claramente, lo hablan claramente en el... En el la tele, dicen que hay que lanzarles bomba atómica, mm. hay que exp explo explotarlos de Palestina, hay que ponernos en el mar, bueno, los planes, ellos quieren hacer lo máximo que puedan, lo máximo que puedan, en contra de, de, de, del pueblo de Palestina, especialmente en Gaza, para tener más control sobre Gaza, ya se habla de Gaza aquí, se habla de colonias, se habla un montón de cosas, pero ellos están buscando, matando y bombardeando para obtener tener más de lo que ellos quieren, pero es como el caso de las Naciones Unidas que están haciendo cargo de los refugiados aquí. Israel está tratando de anular a, la, a las Naciones Unidas para no, para, para no, no, no hacerse cargo a nosotros. Eh, bueno, me entiendo que las Naciones Unidas, que está cúmplice de... de de los ataques, cúmplices que, que, que algunos son de, de la resistencia, o que apoyan a la resistencia, pero eso fracasó porque justamente Alemania eh, volvió hace dos días a donar a favor de las, de las Naciones Unidas que están uh, dando sus servicios a los palestinos, porque aquí hay colegios se, de las Naciones Unidas, hospitales o clínicas que dan uh, atención y dan uh, mucha ayuda uh, alimenti alimenticia, y de nación, es una organización muy importante para cuenta el 60% de, la, de las ayudas eh, llega a través de ellos sí. y además eh, ellos trataban de, de presionar para que lo, la, los que están en Rafa eh, se escapan a, a Egipto y, y bueno, pero la gente aquí resiste, sí hay pocos que quieren salir escapando, pero la gran parte están resistiendo en su tierra y eso pone obstáculos a los planes de Israel Claro. Y están amenazando a la invasión de Rafa también para, para que la gente escape. Pero bueno, Egipto no está dejando entrar a nadie ahí. Hay un muro, hay un muro muy imposible de cruzarlo. Así que bueno, eh, Israel presiona, presiona, pero bueno, no tendrá al final lo que, lo que planea. Solamente lo que logró, lo que logró es destrucción lo que logró, logró es matar claro. lo que logró. vos crees que si se concreta esa, esa invasión abierta de Israel se va a encontrar con, con resistencia con lucha de las organizaciones del pueblo palestino como ha pasado en los otros puntos de la franja de Gaza eh, ellos eh, tratan pero no no no no No, no lo van a lograr porque nosotros aquí sabemos que, que mienten mucho. Eh, ellos están muy afectados. Ellos te dicen que han muerto mil israelíes eh, soldados, pero multiplicar lo que dice Israel es multiplicar por diez. Es la regla de nosotros porque lo sabemos. Claro. Entonces han, han tenido muchas pérdidas por la resistencia, eh, muchos heridos, solda, soldados heridos, soldados muertos, y todavía no logran eh, liberar a sus rehenes, los soldados eh, que están. Eh, manos de la resistencia, sí. entonces eh, bueno, solamente presionan como le digo, presionan por, porque tienen aviones, tienen bombas eh, presionan con eso, pero no tal vez logran alguna cosa, pero no, la gente va a resistir aquí porque eso nos pasó en el 48 nos pasó en el 67 eh, las mismas masacres que han cometido con, en, en contra de nosotros, pero aún resistimos Bien. resistimos y bueno eh, no, no lo va a lograr, simplemente como le dijo solamente lo, logró destrucción y matanza, nada más. Bien, si puedes te, te pedimos que nos mandes alguna fotografía de donde nos has estado hablando estos minutos, que escuchábamos voces de niños en, de fondo, y para que la audiencia pueda ver también desde donde nos estás hablando. Pero no, no creería mejor, yo le mando mi, mi Instagram, está ahí sí. todas las fotos de mí, de mi barrio, donde estoy relajado, todo, puede, puede tener mucho Muy material, de, de fotos y videos, lo, lo, y yo le mandaría ahora eh, mi cuenta de Instagram y de GoFundMe también para que colaboren conmigo. Muy, Muy bien, bien, correcto. Gracias. Un Ripa. abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo, un abrazo desde Gaza, desde AFA, su apoyo como siempre. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta pronto. Chao, chao.